Para las antenas Y de lo que pasa Con tus artistas Pablo Esto es Info Music Estudio Ghibli Llega a Netflix La plataforma confirmó una gran noticia. Desde el primero de febrero estarán disponibles en su catálogo 21 películas de la casa productora, donde se incluyen clásicos como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. El contenido se liberará en tres fases. Todas las cintas estarán dobladas en 20 idiomas y con subtítulos en 28.